El Duendecillo Verde Con Fidel Martín Muy buenas tardes, bienvenido a una edición nueva eh, del Duendecillo Verde, el, tu, vuestro programa de discapacidad donde hablaremos los temas de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, al control a López Vicente y que les habla Fidel Martín. Y el objetivo, sabéis del programa, que es pasar un rato bueno, estar un ratito bien acompañado y en esta, esta tarde tenemos la ocasión. Vamos a disfrutar como no está visto Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Les presento a Eduardo Lurueña. Bueno, es un honor estar aquí y gracias por, por la invitación. El honor es mío. Los vamos a a la gente un poquito a poco eh, quién eres. Vale, vale. Poquito a poco, bueno. Habrá mucha gente te conoce y habrá gente que no tenga ni idea y ni haya oído hablar nunca, pero no. se van a sorprender y van a decir pero bueno, en España había esta persona. <risa> <risa> a ver, eh, Eduardo, mmm, cuando eras niño, mmm, ¿cuál era tu...? Eh, ¿Tus inquietudes? ¿Qué, ¿Qué es lo...? Pues era... ¿O era sí. un niño normal? Porque, o sea, a querer una persona normal, no era normal. Era muy inquieto. Todo el rato estaba soñando, imaginando y, bueno, era muy despistado. En clase siempre me llamaba la atención porque tenía la mente en las nubes, nunca mejor dicho, porque me gustaba, no sé soñar, estu estudiar, pero no estudiar de estudiar mmm, cosas sí. de colegio, sino me gustaba, era muy curioso, usted ver est estudiar astronomía, cosas de historia, de, de antropología y bueno, siempre he sido muy curioso y buscar respuestas sobre por qué estamos aquí, quién somos, hacia dónde vamos, pero de que tenía nada, 2 o tres años de que tengo uso de razón. Madre. Y entonces, bueno, sí que era un poco rarito para, para esas cosas Las estrellas te tiraban, ¿no? Sí, de siempre de, de, de, de por ahí <ríe> arriba Bueno, vamos a escuchar una canción para ir abriendo poquito, vale. ¿vale? Venga, vamos con ella Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Deseo pendiente mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y un acuarela Esperando verte pintado de azul Bueno, Eduardo, después de esta cancióncita vamos a empezar ya por una de, de tus facetas. ¿Cómo empezaste en la en las artes marciales? Porque bueno, de... estamos hablando de un campeón del mundo, ¿cuántas veces Nueve veces, he conseguido nueve títulos mundiales. Nueve, ¿de Kung Fu? De Kung Fu y después, primero fue en Kung Fu y después fui abierto a artes marciales, como el abierto de Estados Unidos, que es uno de los mundiales de artes marciales más importantes, y pude ganarlos. Entonces, en total, son nueve títulos mundiales entre Kung Fu y artes marciales. Y hasta nada. <risa> y cinco campeonatos de España, eso sí, de Kung Fu. Ajá. ¿Cómo empezaste las artes marciales? Pues empecé... Bueno, siempre me gustó esa parte más espiritual, veía las películas de Kung Fu, de Bruce Lee me parecía bueno. magia, veía también algunos episodios de la serie Kung Fu y wow, las cosas que decían, o veías a los ninjas hacer esas cosas impresionantes y, y siempre, bueno, uno le gustaba, me gustaba siempre ese misticismo, pero de todo veía, mi padre hizo karate aquí en Talavera y, y me inculcó un poco esa, esos valores, esas cosas y, y empecé haciendo karate y bueno, lo compaginaba con mis estudios y tras eh, bueno, estar 4 o 5 años haciendo karate, ya me pasé a hacer Kung Fu buscaba un poco más el tema de más profundo de espiritual, de, de meditación que también incluía eso y, y bueno, empecé entrenando en Talavera y era un entrenamiento muy duro que me gustó y mi maestra había sido subcampeón del mundo y wow. dije pues ¿por qué no? y, y bueno, al final la cabezonería de estar entrenando 6-7 horas al día, de domingo a domingo, hizo que después de estar uf, entrenando 4-5 años pudiera ser campeón de España. Uh -huh. Y bueno, me decía todo el mundo, bueno, pero del mundo es imposible. Pues, la primera vez que fui, pues pagué la nueva y no gané. A, al año siguiente volví, quedé campeón de España, volví al Mundial, tampoco gané. Pero gracias a aprender de mis errores y de los... ...acierto de mis rivales o mis adversarios... ...pues la tercera vez... ...pues sí que puede ser campeón del mundo... ...y siempre he dicho que... las ...el fracaso es inevitable... ...la gente dice, no sueñes, no aspires a lo alto... ...porque mayor es el batacazo... ...y no te das cuenta que... ...que ya que tenemos esta vida hay que aprovechar al máximo... ...y que batacazo te vas a llevar... ...pero que de cada golpe se aprende... ...y te dan lecciones imprescindibles para llegar a lo más alto... ...y al final te das cuenta si sigues haciendo tu pasión... ...porque si no haces aquello que te gusta... ...para qué volver a intentarlo pero si haces tu pasión al final cada pequeño fracaso, cada pequeño golpe del pasado se, se convierte se transforman en pequeños triunfos que te empujan al éxito o sea te empujan porque inevitablemente llegarás al éxito uh -huh. está demostrado que es un, una forma de, de, de vida una forma sí. eh, de salir adelante de, de, de ver todos los, los objetos por ejemplo, eh, como estás diciendo en los errores donde se aprende siempre que aprendas a sacar lo positivo de lo que has hecho mal para poder hacerlo. Uh -huh. Entonces, una manera de y tuvo la joder, pues es que sí, y he pasado todo, me he roto casi todos los huesos, me acuerdo del entrenamiento que, que ...estuve con mi maestro, nos metió una caña per de casi 100, solo aguantamos 4. Y, y bueno, nos rompimos casi todos los huesos, aprendimos a controlar el dolor, la respiración, a controlar la respiración, a potenciar nuestra capacidad física a través de la concentración del entrenamiento durísimo, intensivo, joder, 6-7 al día, imagínate. Uh. Y bueno, después empecé a desarrollar, tras superar una neumonía, que casi ni lo cuento, eh, que yo me sorprendí, porque claro, acostumbrado a superar el dolor, pues eh, tuve un resfriado, se transformó en neumonía, la, superé la fiebre, porque como tenía gran capacidad de aguante el dolor, pero claro, al superar la fiebre, pues eh, la bacteria se hizo, empezó a crecer y empecé se a echar sangre, y al final pues... Pues bueno, cuando lo pierdes casi todo, como me pasó a mí en aquella época, que casi pierdo la vida, perdí el trabajo, he tenido una deuda brutal, tema de hipoteca, tema de todo, y fue empezar a profundizar en la meditación, a pensar en positivo, porque siempre hay que pensar positivo o negativo, para negativo te entierran y ya estás, acabo todo, pero en positivo siempre ocurrirá dos cosas, o lo consigues, o si no lo consigues siempre tendrás fuerza para ponerte en pie y volver a intentarlo, hasta conseguirlo. Entonces, con esa mentalidad me ayudó a seguir adelante y fue cuando empecé a hacer más locuras como pelar con los ojos tapados o hacer el pino con un dedo, o hacer lo del que te empujarme 10 20 personas. Esos son récords mundiales. Sí, sí. Estamos hablando de récord mundial, sí. no estamos hablando de hacer una cosa. <risa> que Dice, bueno, este no, no. Récord. Eh, si entran en YouTube Sí, ver no Y lo bueno que lo puede hacer todo el mundo Porque estoy haciendo talleres Oye, de oye macho, que yo lo veo y <ríe> Bueno, yo estoy muy mal por Mañana ponerte. mañana sábado Hago un taller de, en el Centro Soluna Donde imparto clases Voy a hacer un oh. taller de meditación y poder mental Tanto para la salud, o sea, para eliminar dolores Para dolores continuos de fibromielgia Que ayuda muy sí, bien Eso luego lo vamos a hablar Va. eso tengo yo un apartado. Y, Pero ¿cuál es el secreto real En el tema de artes marciales Yo, por ejemplo, he karate, mm. pero ese eso que tiene el kung fu no, no lo he visto <risa> yo nunca en el karate. Muy, muy lo, serio, tiene, muy... lo tiene todo arte marcial, eh, es constancia y creer en uno mismo. Yo creo que la meditación es imprescindible para cada deporte que se practique. Ayuda a que alguien que corra rompa sus marcas, a que alguien que salte, salte más alto y a que alguien que dé patadas, dé patadas más rápido. Al final la meditación te ayuda a desarrollar el hemisferio derecho cerebral que te ayuda a ser más intuitivo, más rápido, a sentir el mundo de con todo su, su magia, todo su esplendor. Eh, yo creo que, que está en, en cada ser humano, o sea no es, no es monopolio del Kung Fu, ni mucho menos, sino de de cada persona, el tratar de educar tu mente, tú ves Rafa Nadal y es un tío que tiene una una actitud positiva buenísima, una disciplina brutal y yo creo eso que cada, se puede tratar en el arte, en el baile, en la música en, en todo, es un poco sacar esa fuerza de tu corazón sí, la actitud de la vida, depende de como la tomes claro. así te va a ir por sí, sí, sí. no eso lo digo yo mucho aquí en el programa ante una enfermedad ¿qué haces con la enfermedad? como tengas la actitud de tratarla ¿Eh? vas a salir antes o te vas a hundir más uh -huh. ¿somos negativos todavía? ¿la gente? sí porque ¿O cada o, vez más el problema es que vemos solo mensajes negativos en la sociedad en los medios de comunicación todos son cosas malas y ves, por ejemplo, eh, avances en ciencia avances en, en medicina a veces incluso como la mediación en la mente afecta al propio organismo eh, y esas cosas positivas no, no se comparten, solo lo malo, lo negativo y la gente, claro, eh, con todo lo que hay en el día a día pues acaba hundida Entonces yo creo que es bueno regalar sonrisas, abraza a la gente, el, ese abrir tu corazón a los demás para digamos ser un poquito de luz en mitad de la oscuridad de la gente y que ellos brillen porque todos tienen la capacidad de brillar y se den cuenta que en el interior de todos tenemos un potencial ilimitado. Mira, en el tema de deporte eh, no, mi compañero eh, Homo Cebulleda, ¿lo sí, conoces sí, tú? Sí, sí. ¿Eh? Vamos a hacer una pregunta, dices que a claro. ver si te mira. Dice que las Olimpiadas de París 2024 dejan fuera al karate. ¿Sabías la noticia? Esa? Sí, pues meten el breakdance. Sí, o sea, en el 2024 lo dejan fuera. Y en Tokio, 2020, sí que lo va a estar el karate. Lo dejan fuera al karate, allí en el 2024 en París, para poner sur, escalada, skateboard, Y ya lo que me extraño más el break down. Mm. Yo como danza, como o sea musicalmente, danza... Yo lo vi muy de cerca porque en 2008 fueron las Olimpiadas en China y se habló desde muchos años atrás de que si el Kung Fu iba a ser olímpico, qué tal, sí. que hubiera tenido posibilidades, si hubiera sido olímpico, pero al final, igual cuando nos quitaron las Olimpiadas por el voto de Mónaco en Madrid, hay eh, mucho... Aparte de política hay mucho de intereses, de economía, sí. de y, y te da pena eso, que quiten el karate de un deporte tan bonito, con tan buenos valores y, y trabajo, más teniendo a nuestra Sandra ahí de campeona. Sí. Yo cuando lo veo me siento súper orgulloso y ver que, que, no, que lo quitan por... que No persona que pongan pretas, pero que no quiten deporte. Yo creo que habría que añadirlo no, y sea, hacer... Vamos a ver, si yo lo voy para estar en forma... Me parece estupendo, sí, pero... pero yo creo que está en otra <ríe> disciplina. Sí, sí, sí. ¿Me eh... entiendes? No sé, no... Y al final fíjate yo esté por hicieron unas olimpiadas paralelas a las artes a las olimpiadas de Londres 2012 que en cual participaban los juegos excluidos de las artes marciales que es judo, taekwondo, Aikido, de Yo ¿no? y bueno, entonces bueno. se hizo un, en Londres, se hizo esas olimpiadas, puede participar y puede traje una medalla olímpica, que aunque no fuera dentro del, del, del COI, puede ser de algún modo, pero joder, eh, era un sueño, una oportunidad de ponerte a prueba con grandes expertos de, de tu disciplina marcial y al final está dentro de cada uno, es una rabia que quiten el karate para para esas olimpiadas de Francia pero al final es disfrutar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta y, y animar a que la gente, ya que va a ser en Japón Olímpico, que lo disfrute al máximo y... Y así Sandra trae una medalla de oro Eso, bueno. enorme. <risa> y, y bueno, aceptarlo y seguir luchando y viviendo de lo que uno le apasiona. Sea en Olimpiadas, sea en Mundiales, sea sea en, en lo que sea. ¿Tú crees que el deporte está un poquito... Sí. Me está mirando y se ríe. Sí, sí, sí. Eh, hay muchos intereses y es una rabia que muchos deportistas... ...incluso olímpicos que pasan las olimpiadas... ...y ya no se vuelve a oír de ellos... ...no se sabe nada de ellos... ...cuando en otros países como Estados Unidos... ...son héroes nacionales y... ...y, y bueno, son súper conocidos... ...y tienen la vida resuelta... ...tienen sponsors, patrocinadores... Aquí es una pena porque eso, solo nos centramos en dos, tres, cuatro deportes, multitudes y el resto Fútbol. Se, se olvida. Fútbol, yo no, que yo está no muy entiendo. bien, pero sí. pero que hay muchas más cosas, muchos deportes apasionantes que... Yo cuando veo las Olimpiadas me encanta ver la gimnasia deportiva, me encanta ver eh, la, la natación, me encanta ver tantas cosas que hay... Tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo, sí, y que nadie sabe todo el esfuerzo que hay detrás. No hay mucha gente que dice bueno es que wow, esto lo han regalado no, eh, no nadie nos claro, regala nada claro. no sabe las horas que hay detrás los combates ganados los combates perdidos las lesiones eso es como las guapatinas cuando se quitan las puntas como tienen los fuegos ¿eh? si sí, sí, la Todo disciplina mismo. la disciplina que requiere una veleriina como pone dices tú por ejemplo para alcanzar esa perfección y uh -huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que la gente está animada pero dirá, sí, va, sí. vamos con ello. El y va a dar paso a lo que vamos a escuchar después. ¿vale? Ok, vamos. He visto una luz Hace tiempo Venus se ha apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh, Bueno, Eduardo, al principio la entrevista te preguntaba sobre las estrellas y todo esto, porque me estaba dando pistas de del uh -huh. sueño que tenía sí. siempre soñador, con, con el espacio, con las estrellas. bueno pues Fíjate, pues, eh, cuando superé mis retos en, a nivel deportivo, y bueno, te, me queda mucho por superar, siempre anhelé algo, que es el tema del espacio, y cuando vi en la tele... ...que a través de la Axia Polo Space Academy... ...buscaban a una persona, un civil para ir al espacio... Uh -huh. ...me apunté, tanto yo como otro millón de cientos de personas... ...y se apuntó gente de la agencia espacial de agencias espaciales de todo el mundo... Eh, ...gente que había escalado siete grandes picos... ...la primera persona del mundo en escalar los picos del Polo Sur... ...a los cuales puso el nombre de, de su mujer y de... Uh -huh. eh, ...auténticos científicos, gente deportista de alto nivel... Y claro, digo, un chico quieto, la verdad, que va a hacer entre tanta gente? Bueno, ¿dónde vamos? Porque, dónde vamos Eres el único español seleccionado para ir a la Luna. A ver, es el espacio, a la... El bueno, al, sur, espacio, al, espacio, al espacio, sí. Ver, bueno, era que como fue Basaldi quien sí. nos seleccionó y nos estaba dando un montón de consejos y me acuerdo de anécdotas con Basaldi, ni en asustarle, de hacer el, un poco el tonto con a él. A ver, ¿cómo se ve? Estamos hablando de la astronauta, Segundo, la, segunda, la segunda persona que, que empezó en la Luna. Sí, la segunda, el hombre empezó en la Luna. Sí. Mm. Y, ...y bueno, fue una experiencia brutal... ...estar allí en la fase final en el Kennedy Space Center... ...manejar aviones de combate, pasar la centrifugadora... Eh, ...circuito militar, ejercicio eh, circuito de asalto... ...ejercicio de fuerza bruta... Eh, ...ejercicio de apnea bajo el agua... ...había que ponerse bajo el agua, hacer un puzzle con pesas... ...y una piscina casi olímpica... ...y recorretela eh, buceando... ...hubo mucha gente lesionada... ...pero bueno, vuelos en gravedad cero... Eh, ...en otros países había que hacer... Eh, paraquedismo, caer en paraquedismo y ver sí. eh, tratar de bajar las pulsaciones lo más rápido posible fue unas pruebas durísimas pero apasionantes la, teníamos mucho, mucho miedo Madre y yo me acuerdo que vamos en plan valiente pero había muchas dudas, fue un año muy estresante pero mereció la pena luchar por lo que quería porque decía, si caigo, caigo contra los mejores y haciendo lo que yo quiero hacer y yo creo que lo que me diferenció de otros es que mi sueño de ir al espacio jamás murió yo recuerdo de pequeñito ver eh, reposiciones del hombre en la luna en blanco y negro y, y soñaba y quién diría que le conocería y quería el espacio y fue algo apasionante. Yo me acuerdo que al final en el Kennedy Space Center éramos en Cabo Cañar Heral sí. éramos 100 finalistas y, y bueno, eh, nos dividieron en 10 equipos, mi equipo era el equipo Atlantis y, y bueno al principio competíamos entre nosotros pero después aprendimos a que como estamos también asustados y Eh, ...aprendimos de que si queríamos superar las pruebas... tenemos que ayudarnos los, uno, los unos a los otros... ...entonces yo ayudé a los científicos... ...a superar las pruebas físicas a través del ejercicio de respiración... ...control del estrés durante el, el, el esfuerzo físico... ...a cómo visualizar y, y, y superar mejor esas pruebas físicas... Eh, ...cómo superar mejor la fuerza G... ...y ellos me ayudaron a mí a superar las pruebas de exámenes ...había examen de ingeniería, de física, de astronomía... No, mía, ...y te metiste y, en eso... ...sí, sí, ahí estudiando y nos ayudamos... ...y pudimos superar esa fuimos el equipo con más astronautas seleccionado al final nos hermanamos mucho yo me acuerdo estar en las ducha ahí eh, medio eh, ensangrentado lleno de barro después de unas pruebas físicas muy duras y uno empieza a cantar tan tan tan tan otro tan, tan tan tan y al final todos cantando stand by me no I won't be afraid ahí cantando bajo la ducha la verdad es que Nos hermanamos más, pero claro, contar una canción romántica a diez tíos en pelota, en, en la ducha, pues... Qué, no. qué, qué excitante. Sí, oh, sí. Madre. Procuramos no darnos la vuelta para sí, que sí, no hubiera claro. momentos complicados. Sí. Pero que llegamos a un grado brutal de unión y, y seguimos unidos y, y demuestra cómo el trabajo en equipo y cómo ayudar a otro en vez de envidiar y poner la zancadilla te ayuda a crecer. Oh. Hay que crear y no destruir esto o sea era el gran hermano no el, el hermano B el dúo ese que hay o no sé que no un, tiene que haber nada claro, una ¿eh? oposición ah, es a la bestia esto sí. eh, y, y bueno y hubo un documental je nostro de National geographic en el cual grabaron todo y ahí se ve reflejado pues todo que todo lo que vivimos y, y esa gran aventura y los que no lo consiguieron las, la, esta experiencia lo ayudó a conseguir nuevos sueños porque los enseñó Pero yo a mí me enseñó lo que te he comentado al principio de que gracias cada caída cada fracaso cada vez que me puse en pie me ayudó a, a conseguir ese sueño Pero eran pruebas muy duras, incluso para ti, ¿no? Sí, porque era cosas es muchas que, que no es que conocía. Son, por y... ejemplo, la, eh, la gravedad, el 4G. O sea, sí. ¿Hasta cuánto has pasado? Eran 7, 8Gs, 8Gs, 8Gs, que es 8 veces la, el peso de tu, de, de tu cuerpo de tu sobre ti mismo. Entonces, claro, me preparé a tope, de ahí que luego me ponga 10, 20 personas a empujarme y no pueda moverme, porque <risa> es cuestión de concentración. Madre, Fue una prueba para, para crecer y, y creer en uno mismo. Y al final es algo que puede hacer todo el mundo sin vez de tener valor de lanzarse por los sueños. Yo sé que mi hermano quería haberlo hecho, pero no se atrevió a, a inscribirse al final de es eso. Bueno, es que hay otro de Eduardo Lurguén. No <risa> o sea, lo voy a a la gente porque si no va a decir qué pasa aquí. Y es igual, es gemelo. Sí. Y él no se atrevió y dice, bueno, podía haberlo hecho, ¿vale? Puedes decir que lo podía haber hecho, podía haber cualquier cosa. Pero lo único que tenía que, que haber hecho es dar ese paso muchas veces vemos la vida de los demás a través de la televisión cuando no te das cuenta que tú eres el auténtico protagonista de tu vida sal, lánzate y aunque no lo hubiera conseguido, hubiera dicho joder, estoy en NASA viviendo con compañeros no, con, con, con más, sí, aventura, la aventura de, de mi vida y uh -huh. al final para, para todo merece la pena lanzarse y arriesgarse porque solo te esperan cosas buenas si, si te lanzas a vivir debe, debe. tiene que ser una experiencia maravillosa Muy bonita. Bueno, ahora es mismo... Que, es que es mi sueño, o sea, sí. la NASA. Yo a la gente le animo a que se metan en, en YouTube. O sea, es que, es que hay imágenes tuyas por todos lados. Sí. O sea, en aviones de combate, en, yo, yo qué sé. Fue, Entonces, fue especial. Y, y, y lo mía. bueno, y igual, haber ido con X-Core, lo que es de Defensa de Estados Unidos, eh, empezó a trabajar de una manera, lo privatizó, y empezó, hubo el, te, el tema económico con esa compañía hubo eh, problemas y al final lo vamos a, eh, lo vamos a hacer con Virgin Galactic. Virgin hizo el primer eh, el vuelo al espacio hace dos años, estalló la nave con los pilotos. Oh, pero lo volvieron a empezar, lo que yo digo yo, volver a intentarlo, ...el, el diciembre del año pasado se hizo el primer vuelo eh, al espacio, salió en junio se hace el siguiente y si va bien y no estalla, pues ya después digo yo que para final de año empieza el, ya el resto de gente a ir al espacio. Ya no seré el primero, los primeros a ir al espérate que prueben bien la... Pero al menos iré. Y, y lo bueno es que la nave Virgin se ha probado ha salido y, y bueno, con ganas de tener ya esa oportunidad y, y bueno, con X-Core tardará lo que tarde, pero con Virgin voy seguro. Así sí. que eh, lo bueno que, que eso que la gente dice, bueno, es que ¿cuándo vas? Es que es como si vas de aquí a Madrid. ¿no? O sea, estamos haciendo algo pionero. Cuando sea algo normal, es que desde aquí te digo yo en 10, 15 años y si el espacio será algo normal. Lo que al final queda la, la anécdota de cómo un chico humilde de, sin recursos de Talavera pudo superar lo que parecía imposible para conseguir algo que parecía inalcanzable. Mm -hmm. Y es, nace todo eso de la voluntad, del coraje, del corazón humano, de esa llama que arde en nuestro interior y que al final no hay nada imposible si no nos rendimos y queremos nosotros mismos. ¿Y tú cuándo vas a parar ya de hacer cosas? Bueno, tengo muchas Porque cosas te en mente, mente. De... no, no claro, tengo no pensado sé. parar. Y hasta que nos vaya a la luna y, y quiero ir a la, a la Antártida a hacer un montón de expediciones, de cosas. Y, y bueno, no hay nada que, que pueda pararnos. Claro, es que te decían del chico, este niño está siempre en la luna. Y dijo, sí que te puedo, vaya a enterar, nos vamos a ir a la luna. Bueno, vamos a ir con, con una gaseucita otra vez, ¿bien? ¿sí? Sí. Y así... Cambiamos un poquito el tercio, ¿vale? vale. Que tenemos muchas cosas de hablar. Si es que contigo te pones a hablar y... Y, y, y eso que me estoy callando cosas, si no nos ponemos a hablar y... No, no, aquí, no nos aquí, aquí <risa> puedes soltar lo que quieras, ¿eh? lo que quieras. Bueno, vamos a escuchar una canción de estas que, que trae su... Sorpréndeme. Sorpréndeme. <risa> No vaya a cambiar Jamás caer bien O mal Se si acerca al final Mi triste final ¿Y tú? ¿Qué ansías controlar mi vida? La paz ¿Con qué razón mi día, día, día, día, día Sin tu alegría Seré un pringao, yo no me merezco La patia sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo so Bueno, Eduardo, vamos a hablar de discapacidad. Yo sé que tú eres una persona que te llaman a cualquier sitio, ahí estás con las asociaciones, con todo, siempre ayudando. Y como vamos de discapacidad, vamos a dar otro dato tuyo, uh -huh. que eres doctor en acupuntura, reconocido por la Universidad Internacional de Medicinas Complementarias. Cuéntanos, a ver. ¿Qué pues haces bueno, tú en la acupuntura? Yo sé bueno, que es una cosa que sí. te, te, te gusta mucho. va relacionado con mi formación en tema de artes marciales, también soy trabajador social, ¿sí? en psiquiatría, siempre he estado tratando de ayudar a, a la gente, y sobre toda la gente de, de discapacidad, yo no creo tanto en la discapacidad, sino como el, el hecho de que una persona deje de creer en sí mismo, os estaba hablando antes, lo que he conseguido ha sido por voluntad y... Pongo un, ej un ejemplo. En Londres luché con los ojos vendados y había, eh, preparé una buena gran estrategia técnica, desarrollar mi sentido por como lo hacía un ciego. Y pude hacer ese combate, incluso después. Y sordo. ¿Eh? ¿Y ¿Y sordo? Sí, sí, sí, porque no, también claro. no escuchabas ni cuando te venía. Bueno, lo que te tapan los ojos. O sea, me tapeo, ah, claro, porque está la misma sí. venda. Después sí. el diario de Porto Iguaz me hizo una encerrona. Me dice, Ay, no me lo creo. Eh, me, me citó en el templo de Deboz, me dio un... Eh, ...unas venda y tuve que luchar contra dos personas... ...y pude vencerlo, me dio un montón de golpes... ...pero bueno, pude ganar... <risa> ...que vende los ojos no significa que gana siempre... ...pero pudo certificar Pablo Fontenet... ...el diario Deportivo Arts de que peleó con los ojos vendados... ...y eso es real... ...pues claro, tengo un alumno que Jonathan Moreno Bodas... ...que es ciego de un ojo... ...y con un 85% de discapacidad del otro... ...o sea, no hay... ...eso es prácticamente ciego... ...pues gracias a eso y a, creer en el, y a mi ejemplo... creo creyó en sí mismo... Y pudo competir y ganar en artes marciales, siendo ciego, o sea, contra gente que podía verle. Y él, claro, yo me siento torpe porque yo tardé años en conseguirlo, y él en apenas seis meses, ocho meses, como dice Rafael, eh, la confianza puede ser contagiosa. Sí. Y al final se trata de creer uno mismo, tener valor, y igual, yo he tenido veces que luchar con una mano rota, un pie mal, o que sea, la voluntad hace que la discapacidad sea... Insignificante Hace que te Haga más fuerte Y seas capaz De superar cualquier tipo De dificultad Yo trabajo con chicos Por ejemplo Con síndrome de Down Como Alejandro eh, ¿Cómo se llama? Alejandro Rod Es que el, el apellido No me acuerdo uh -huh. Y Él quedó cuarto En un campeonato de España En formas En catas uh -huh. Y con, O sea Contra chicos Que no tienen Ningún tipo de discapacidad Entonces Cuando hablamos de discapacidad Te das cuenta De que no existe es Simplemente las barreras Que ponemos a los demás Y Vale que hay que esforzarse más, pero quizás gracias a ese doble, triple de esfuerzo conseguimos que esa persona avance mucho más de lo que haría una persona en una situación más cómoda. Bueno, este programa es para que nos conozcan, o sea, sí. para que nos conozcan. La discapacidad se normalice. Uh -huh. Es que, vamos a ver, yo discapacitado. Claro que tengo mis li li las limitaciones, pero es que la mayoría de las limitaciones me las ponen fuera. Claro. Y eso es lo que no quiero. Entonces aquí, que se aprenda una discapacidad que, hay, que es cómo se vive con ella, y yo tenía un colaborador que es ciego, eh, sí. Candy Sánchez, y siempre me decía, pues yo le decía, cuando le entraba en estos estudios se sentaba donde estás tú sentado, le decía, Candy, macho, tiene que ser jodido esto de ser ciego, dice, sí, es molesto, dice, sí, dice, pero hay cosas peores, era un tío tan positivo que es que veía cosas peores, uh -huh. decía... No el ser ciego lo peor, lo peor que a lo mejor crees que te puede pasar en esos momentos, pero no es así. Aquí enseñamos eh, de, que, de que es otra cuestión, es otra cosa. Si te radia de gente positiva, que te ayude a ilusionarte por la vida, tener retos, porque cualquier persona puede tener retos, sueños, ilusiones, y, oye, ¿qué sueño tiene? Yo conozco el caso de, al final físicamente, yo cuando hago el, el pino con un dedo que queda bien marcado, ...es un dedo... ...sí, pero es que pero, es muy difícil... ...pero es un eso, dedo, sí. es cuestión de la mente... Oye, ...es que no eres, un dedo. no eres chico, vamos a ver... ...sí, sí, y... pero no es cuestión tampoco de, de ser más grande, más alto, más fino... ...más delgado, más más grueso... ...yo pongo el ejemplo de... ...yo no puedo hacer saltos mortales, o me sale pero caigo de culo... ...yo pongo el caso de Sebastián Charrón... ...que es un francés que tuvo una enfermedad... ...y por la medicación cogió peso... ...y de pesar 120 kilos... Y su habilidad, eh, su sueño era hacer parkour, hacer artes marciales Y el tío hace acrobacia, hace doble salto mortal Tenéis que en Youtube, Sebastián Charrón Hace cosas brutales Y no es cuestión de físico, es cuestión de voluntad Yo no puedo hacer lo que esa persona que supuestamente dice Bueno, es que claro, si pesara 75 kilos Este tío con ciento y pico kilos Le llaman el gufu panda <risa> hace película? salto mortal en acrobacia Que yo jamás, pues, ya, jamás he, he podido hacer Entonces, la alimentación física, y la mental, o por ejemplo, el no ver o el no escuchar, al final resto de tu sentido se desarrolla. Por eso es importante meditar y gestionar las emociones y empezar a desarrollar el resto de los sentidos. Y los ojos que realmente ven son los ojos del corazón. Acabas sabiendo más de una persona por lo que transmite que por lo que aparenta ser. Tú realizaste tu tesis doctoral sobre el tratamiento de la fibromialgia. Mm. esa es una enfermedad muy jodidita sí. que aquí lo hemos tenido muchas veces mm. y a mí me llama perdona eduardo la atención una cosa y yo me la quiero creer me lo creo mm, todo el tema eh, que con la acupuntura mm, con el tratamiento y curación de la con un, con un 100%, de las personas que trata por ahora por así y he compartido y muchas veces la gente quiere una sesión pero dos tres cuatro sesiones la gente lo nota y si no se recupera el 100% al 80% y pues ya subieron mal Y, y bueno, cuidado, eh, no puedo cuidado, dar, eh, cuidado, cuidado que es que estamos dando muchas esperanzas. ¿eh? Porque no, no, no, no sí, aparte joder, que, eh, eh, he compartido mis vídeos en mi canal de YouTube sí, con personas que se pueden ver y, pues, y son gente que yo no he coaccionado para decir oye, di que me he claro, el pues espolón calcáneo, los dolores de fibromialgia, ver, la fibromialgia que saber un poco de dónde viene y suelen venir de, un poco de la espalda, pues, eh, desgaste el disco y pinza los nervios que ocurre que en cierto momento ese nervio baja por el brazo y genera dolores en los brazos, en las muñecas, y es como una ciática pero de brazo. Yeah. Después también claro, cuando afecta a la zona cervical, porque claro, la espalda sufre mucho al ir caminando porque la mayoría de la gente tiene dolores de espalda por sí, ese. pero no tienen lesiones sí. porque cuando van al médico o sea, ahora sí claro, pero, se está diagnosticando la fibra, claro, la después normal, también eh, eh, cuando eso cuando da las vértebras dorsales cuando son las cervicales lo gente lleva acúfenos o dolores de cabeza y migraña uh -huh. y claro, cuando son por las piernas son por hernias discales de la zona lumbar entonces bajas el dolor por las piernas al final tienes un dolor por todo el cuerpo no puedes ni levantarte y se une eso a esa, esa medicación a esa depresión y yo lo que hago sí. es simplemente es electroestimular porque ha demostrado en la universidad de Indiana que la electroestimulación genera células madres. Entonces, eh, aparte de otras cosas, muchas cosas. Entonces, el eh, lo electroestimulando los discos conseguimos que escoja volumen y deje pinzar ese disco. Después pinchamos eh electroestimulamos el nervio y lo desinflama, con lo que el, el dolor sí. eh, se va y bueno, es así de sencillo, o sea, no estoy No, no, no estoy haciendo nada místico ni complicado no, no. ni entonces, eh, al final muchas veces es probarlo y yo lo digo ¿por qué lo digo? porque tengo informes médicos eh, incluso con gente con neuralgia del trigémino, a mí me viene mucha gente que venga en una sesión, no digo en una pero dos, tres, cuatro, lo vas a notar y mucha gente lo nota en una, pero joder, en tres, cuatro sesiones y cada vez pues me he dando cuenta que el cuerpo humano es muy fuerte y que, claro eh, si tú tratas de curar algo paliándolo con medicamentos, al final tarde o temprano el cuerpo el cuerpo se acostumbra a esa medicación y por mucho que todo es morfina y todo, es muy difícil de, de de seguir adelante con tu vida. Y, y es una, perdona que diga la expresión, una enfermedad muy, muy jodida. Sí. Y, joder, o sea, no cuesta nada por intentarlo, probarlo y, y verlo. Y yo he a muchísima gente. Y como te he dicho yo, eh, tengo los informes médicos, tengo eh, declaraciones de gente que no he chantajeado ni amenazado de muerte sí. en nada que hable. Sí. nombre eh, Gente con nombre y apellido. Y y funciona sí, bastante bien en forma de médico viene la evolución de ese paciente claro, claro en esa tesis aparece la, la evolución y, claro. y declaraciones juradas y al final como poco te quito dolor de las hernias dorsales, cervicales, lumbares Nada. y de ello todo lo que cae porque ahora claro, es un cableado eléctrico baja el cerebro, no. pasa de la por la médula y la médula pasa al, al, a las extremidades entonces yendo al origen de ese cableado eléctrico como poco se te, se te alivia bueno es que yo la fío, ya te digo que esa enfermedad la he tratado aquí, y es que es, es, es, es, es, claro, es mala. Y te sientes... Yo, yo sufrí hernia discal, imagínate sufriéndolo arriba con los brazos y todo, y me sentía impotente, fatal. Y, y gracias a Dios encontró esta solución, y que es natural, no tiene efectos secundarios, y me siento contento de ayudar cada día más gente, y, y bueno, wow. ver que no es solución cuando, cuando no hay. Hay cosas que, por ejemplo, son más complicadas y, y pues, complementarias. Con sí, temas de creosis y tumores, tú. ayuda a que la gente se sienta mejor y es complementario con lo otro para que su cuerpo suba las defensas y puedan llevar mejor enfermedades complicadas. O sea, que todo eso es natural y dirá la gente, bueno, somatiza. El, el efecto placebo es el, es, el, es el, la demostración científica de que el efecto mental es real, existe. Y si el dolor se va y es, place eh, es placebo, también el eh, ¿Qué pasa? ¿El dolor también es placebo? Claro que, sí, claro. Entonces, simplemente damos una puerta, abrimos una puerta a esas personas que han perdido su, su esperanza en en su dolencia para, para poder ser ayudadas. Ahora, eh, la acupuntura, por ejemplo, eh, es reconocida como medicina en todo el mundo. Por que la quieran prohibir, la Organización Mundial de la Salud la tiene reconocida como terapia. Europa la tiene reconocida como terapia, si está dentro de esa legislación europea. No pueden prohibirla porque se reclama Europa y Europa ya ha tirado ha hecho un tirón de orejas, varios, con tanto acupuntura como otro tipo de terapias naturales, de que no pueden prohibirlo y no pueden hacer una mala publicidad de, de algo sin haber hecho estudios científicos. Eh, científico estudios de, de que claramente funciona que prohibir hasta la meditación el yoga bueno, pero, pero como pueden ver, eh, prohibir ver, esas cosas como yo veo lógico que digan por ejemplo una medicina que han salido nuevas no sé qué por alcance o deja de tomarte tú las medicinas que te tomas porque tomando esto Tú no eres capaz, yo no, no, yo lo cabo, no eres capaz de hacer daño a nadie A la persona es, con quimioterapia es que sí que Pero que, no, no le dañas ¿no? o sea, claro. Nunca le dañas de claro, A la gente que está tomando quimioterapia le ayuda que subas las defensas Ya ha habido gente que no. ha subido sus defensas Pero un montón Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos o sea, Los glóbulos blancos, las defensas los, eh, Y aunque solo sea a nivel de Y lo dijo un neurocirujano Muy importante hace poco El hecho de que ya tengas una actitud positiva Ante las cosas, hace que tus defensas estén más fuertes Cuando se enfrenta a las bacterias o a, los, o a un virus o a un tumor o algo, cuando tus defensas están fuertes, se enfrentan mejor a, a sí, las no, enfermedades. No, o sea, eso es y eso está demostrado científicamente. Eso es 50% claro, de curación. ¿eh? Entonces, claro, eh, sea o no sea placebo, si funciona, Yo y ya está. Y no tienes que tomarte alguna medicación en efecto secundario. Esto es de que si la ecoterapia le añades más medicación, el cuerpo sufre mal Pero si es algo natural y, y, eh, y le puede ayudar a una persona... Eh, su cuerpo sintetice mejor la quimio encima de la media natural esté más fuerte, es pues genial porque es que en realidad tenemos que aunar eh, los conocimientos para mejorar el cuerpo humano. O sea, que estoy hablando que muchas de estas terapias tienen aval científico de premios nobeles como Luc Montaner, de premio nobeles como, por ejemplo, cómo la mente la meditación afecta al ADN como Elizabeth Blackburn. Yo lo que he en mi taller, cómo a nivel mental puede ayudar a subir tus defensas, eliminar un montón de dolencias. Y estábamos hablando de gente como que aparte hasta rejuvenecer. Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina, eh, dijo que 12 minutos de meditación al día puede rejuvenecer, o sea, eh, hacer sentir joven. Y ella no es una gran maestra de meditación. Ella es una científica astroleana normal, 12 minutos al día medita y, y lo hemos demostrado científicamente porque ha visto que los telómeros se alargan con la meditación. Digamos que cuando no hay estrés eh, genera telomerasa, que es una enzima que genera el ADN, y alargan los telómeros, que es el en los extremos de los cromosomas uh -huh. que cada vez que se reproduce una célula o por el estrés se acortan con mayor velocidad y genera un envejecimiento prematuro entonces claro, tenemos la terapia génica al alcance de nuestras uh -huh. manos y bien. habiendo, perdona, habiendo estudios científicos de premios nobles o hace poco de la doctora Perla Caliman o de gente importante la Asociación Americana del Corazón el doctor Bruce Lipton y también tantos estudios eh, como digan que no hay eh, estudio científico hay que, no sé, yo creo que si nos, lo primero que aprender es a leer, abrir tu mente y a ver que todo eso está demostrado con aval científico. Te voy a hacer una pregunta. Tú que no eres mujer, ¿Sí? ¿cuántos años tienes, Eduardo? Ah. Es que como estabas hablando del tema de... de ¿Cuántos me he echas? Yo echando la edad... Pues tú fíjate. Yo te digo, ¿cuántos me he tú a mí? Dices, tanto. Y digo, no, menos. No, yo, tengo, menos. yo nací allá por los años 70. Ah. Oh. ¿Por cuarenta años? Sí. O, o por momento, momento. Ya por los 41 y ¿Cómo se conserva? López, macho. Y cada año me siento más fuerte. Hace sí. varios años, cuando dije, con la meditación, uno se siente más joven, temas de las canas, de, de salud. Yo cada año me siento más joven, más fuerte. Y han pasado varios años de esa entrevista en La Vanguardia. Y es real. Y lo vivo y lo comparto. Y no hay casi ningún maestro de meditación. Eh, como puedes ver como la doctora está Elisa de Blackburg. ...con simplemente gestionar las emociones, el estrés, enfocar tu voluntad y tu mente a tu propio ADN... ...el doctor Bruce Lipton demostró que lo que comemos, lo que pensamos, lo que decimos... ...afecta nuestra genética de una manera concreta. Eh, Piotr Galleff también demostró que hay un es, eh, cambios eh, rápidos en, en el ADN asociados a la meditación... Otros dicen que detrás de la meditación, el PNL, la PNL, o sea, darte una orden concreta a tu cuerpo, afectaba directamente esa orden, como si la den escuchara y afectaba ese... O sea, en mi libro tú puedes hacer milagros, eh, muestro a todos estos científicos. Libros, no y claro, te... cuando dicen, no va al científico, dice, Joder, ahora sabes más que, que un premio Nobel. Igual que la dieta alcalina, la quieren prohibir. Otto Weisburg, en el año 31, le dieron un alemán le dieron eh, un premio Nobel por demostrar que la dieta alcalina Eh, ayudaba a oxigenar la sangre y claro, una sangre oxigenada no es como, eh, no es como una sangre ácida y ayudaba a que los tumores pudieran eh, retroceder porque se vio que en una sangre ácida pueden crecer, entonces eh, lo mejor para ese tipo de enfermedades era una dieta alcalina como complementariamente a, a lo que se tome de, de medicina, decir, que de que todo ya. entonces claro, ahora dicen, no, eso es una pseudociencia, ¿cómo? ¿se anda un premio Nobel a una persona por demostrarlo? Que no digo que vaya a curar, pero es un buen complemento O sea, ¿me entiendes? ¿Qué, qué mejor? Vete a tomar eh, eh. Regalantiza la enfermedad Claro, claro, claro. Y aparte de eso, eh, en vez de recomendarlo Oye, toma una dieta alcalina, sin grasas saturadas Sin eh, exceso de azúcares Que los excesos de azúcares también son muy malos Sin ¿Cómo eh, ¿Cómo se dice? Eh, alimentos que estén precocinados, que si con grasa de palma, glutamato monosódico todos esos productos químicos, uh -huh. con pesticidas y es que nos están envenenando uh -huh. Hace poco eh, lo compartí en redes sociales, un científico ha dicho que España es el país más permisivo con la modificación uh -huh. genética de los de alimentos. El glutamato eh lo tienes en todos los productos. Y el glifosato que es súper cancerígeno. Uh -huh. En la grasa de palma hace unos años, en un estudio de la Comisión alimenticia de, de la Unión Europea sacó, salió que era eh, cancerígeno y podía generar eh, metástasis. Uh -huh. Salió después una comisión para defenderla y dice no, que solo es en alta dosis y acumulativa, pero claro, si es el el ingrediente principal el desayuno, merienda, cena, comida, lunes, martes, miércoles, lo lleva pues, todo, ¿verdad? claro, entonces claro, nos está envenenando en verde, oyen verde recomendando tomar y no, por ejemplo, a hamburgueserías o grandes cadenas que hay de comida que son guarrería basura En basura. En vez de mm, eh, promover la comida basura, promover la dieta sana, pero aparte que no esté lleno de, de productos químicos y venenos. Claro. Y, y quieren promover una dieta alcalina cuando mucha veces, oye, pues tómate tu esta de alcachofa de comida, zumo de naranja con vitamina C y tal. Pero como tú has dicho, como complemento. Claro. En vez de irte a, a, a comerte comida grasienta ahí... Joder, y, y no lo hacen una vez Si es que luego el claro. que hace eso Lo hace todos los días Toma un buen filete Un sí. buen filete de carne Te vas un Vamos no a hacer publicidad Oye, carne y caotero. pues Tienen carne de buena calidad Y te tomas carne Pues de buena calidad Y ya está No abusar un poco de, de, de la carne Pero bueno El pollo por ejemplo Está muy ligero el pavo eh, En vez de llegar en vete O cómete Cógete algo precocinado Y vas a ver Los ingredientes detrás Está lleno de, de productos sí, químicos que, y De, de, de, de todo Bueno, que te hecho 30 años. Gracias. ¿eh? Vamos a poner una calcita y ahora vamos a hablar de otra cosita, de otra virtud tuya y ya está. Sí. Bueno. amigos, eh, el compositor Alberto Rionda es, bueno es lo considero un hermano y he estado realizando los trabajos en ilustración ilustraciones para este disco, que se llama El secreto, sí. y bueno esta canción pues la compartí por primera vez con una persona muy especial para mí, para mí que, que perdí y bueno, me sí. uf, estaba sonriendo y ahora me quedo un poco roto, pero que bueno, bueno nunca pierdes a nadie porque la llevas en tu no, corazón no, no, mientras lo lleves en el corazón, en el corazón, y... corazón siempre, siempre, siempre y Yo hablo también... y que Como, como cerca, ¿no? yo como dije yo, o sea, si no en esta vida, en otra. Eh, volver sí, a encontrarme con, sí, con no esa no, persona nada. y que, bueno, el destino... Bueno, Eduardo, vamos a dejarnos de estar sentimentales porque sí. venimos a pasar un buen rato, a estar bien. Eh, otra de las cositas tuyas, ¿te dado por escribir? Sí. ¿Tienes varios libros ya sí. publicados? Sí, me lo ofrecieron El Universo, El Destino, te das esas casualidades o causalidades y empecé con un libro contando mi, mi experiencia con el tema de lo del espacio, de superación personal lo que he estado contando a lo largo de de este de esta entrevista sí. y se llama eso eh, se La Meje de lo Real pero realmente el libro con el más me gusta es Tú puedes hacer milagros en el cual muestro tanto esas pruebas científicas de la que estaba hablando de cómo la mente afecta a la materia como casos de personas que han hecho cosas extraordinarias y en cual también cuento experiencias mías, reales que, que he vivido, aventuras, cosas, lo que he sufrido para al final darte cuenta de que el universo es mente, que tu mente es capaz de, si sí, arde la llama de tu corazón, de conseguir cualquier cosa. En él explico ejercicios de meditación, de concentración, de visualización, de que te ayuda a conseguir pues todo aquello que es donde le podemos encontrar? Tú puedes sea? hacer milagros. Está en el Corte Inglés, Casa del Libro, en Carrefour también, en, en Amazon, o sea, que en todas las librerías. Como, como claro. Y la verdad es que, que te publiquen un libro que confíe en ti una editorial, encima, una editorial importante como Cidonia, que encima ahora has con la mayor distribuidora de libros de, de España. Pues mira, uh -huh. como se ha vendido muy bien, está traducido al inglés ¿Sí? Pero, y se eh, ha vendido eh... muy bien en, en España y en extranjero. Y bueno, me medio obligado a hacer un tercer libro sí, y estoy eh, trabajando eh, voy a sacarte a ver qué, de qué voy a tratar eh. a ver, el, no va a el tercer libro pues digamos es un paso más allá de tú puedes hacer milagro, cuento experiencias extraordinarias de gente aún más extraordinaria de cómo podemos moldear la realidad y y ser feliz, yo creo que es el mayor milagro que, que hay la vida, ah, puede ser feliz ...y contaré aventuras... ...que superé cuando estuve en Kazmandú... ...que bueno, ahí me pasó de todo... ...ayudé a una persona que cayó prácticamente muerta... ...la carretera, tuve que reanimarla... volvió a ir a de varios conocimientos... ...de esto que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida... ...contaré también como... como ...tengo una amiga en Milagro del Hospital de Talavera... ...con un familiar... ...el cual dijeron que estaba muerto... ...que íbamos a despedirnos... ...le quedan cinco o minutos de vida... Y mi hermano y yo podemosmos trajeerla de vuelta traerla de vuelta uh -huh. lo bueno que contamos con con la declaración de enfermeros que están ahí del médico que lo vio y dice, a ver esta familia de es raritos ¿qué hace poniendo las manos sí. haciendo cosas y me dio igual que me llamaran loco pero esa wow. quería salvarle y recuerda ver dándole la extremución viéndose ser querido Bueno. y espero pero bueno porque volvió con nosotros y hoy está viviendo sano feliz, han pasado dos años y quiero compartir eso para que la gente nunca tiene la toalla jamás se rinda porque no, no. y es eso como la mente puede transformar la realidad del mundo en el que vives y ese es el siguiente libro y él el, no, el, el nombre pues bueno ahí le tengo bueno, ahí esperemos verle pronto sí sí y ya por acabar bueno Se olvidaba. También ha sido actor. Sí, estuve sí, haciendo de En zombie. varias películas. Estuve haciendo... Eh, más mi sueño, fíjate, cada sueño se, se cumple. Estuve en Estados Unidos y quise actuar en Estados Unidos. Hice... Yo he sido de marine en una película de zombies, muy mala, de serie B. Se ah. llama Forever George. La rodamos en Nueva York. Y allá por 2011... Eh, y allí, pues, bueno, eh, como no le gustaba mi acento, pues... Eh, me, me degradaron a zombie pero si sí, iba a ser el último zombie zombi ah, en morir, entonces todo el mundo los zombies se caían porque era una chica con poderes y yo, yo hasta que no la tuve ya pegada ahí no me morí sí. y después hice el episodio piloto de la serie Stone and Sun, hice el episodio piloto, ese primer episodio se emitió pero bueno, hay muchas series no sigo adelante, pero bueno, fui protagonista de un episodio de una serie americana Y, y bueno, después estamos con Templar, que estaba en, se quedó en preproducción Y bueno, eh, ese sueño, pues quién sabe lo que puede ocurrir más adelante Y, y bueno, después algún corto más, alguna historia Pero que tema de actuar, pues nunca tiro la toalla Soto allí en Estados Unidos, que es mi sueño y, y bueno, aunque aquí tenemos buena actriz en Talavera como... <ríe> como ha muerto a Luna, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, bueno que... Allí estuve escuchando la de, de locución. Que ah, no, eh, ha hecho lo de las montañas. Ah, sí, sí. Me vi en el Facebook. Redes sociales, con, con varios astri, y que, actores. Que que, y que está con, con qué actor, que sale mucho en las fotos con él. Y, y bueno, joder, tenemos aquí grandes actores en Talavera. So, y, hay, que, hay de todo. Bueno, eh, Yo soy Edu, un aficionado. Simplemente lo hice para jugar y, y para ver que todo es posible. Fíjate que gracias a, a tener ese acento tan malo, en vez de ver, siempre viendo lo positivo, empecé a mejorar mi acento y mi acento y mi acento... Uh -huh. Y cuando me hicieron las pruebas para lo del espacio Me consideraron bilingüe Vino un irlandés sí. y no hizo un examen Y, y dijeron que solo pasan bilingües Y me y gracias a ese fracaso de actuando Pude ir a, a, lo del, a lo del espacio O sea que... Eduardo, eh, tenemos nuestro mayor enemigo en la radio ¿Sabes cuál es? El tiempo, el tiempo. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Has estado gusto? He disfrutado mucho y he disfrutado de ese tiempo tan ah, mágico no. Oye, es que el tiempo nos obró para mí no lo sabes tú. no sí. El tiempo no es oro, porque el oro se puede comprar, el tiempo se pierde. Así sí. que cuidadito, amigo. Es más, es lo más importante. <risa> bueno, nos vamos. ¿Quieres pues, añadir alguna cosita que, cortita? Que gracias por esto y animar a la gente a que crean ellos mismos, mañana daré un taller en, en el Centro Soluna a las 12 de meditación y poder mental, pero al final lo que necesita la gente, si quieren ver algo especial, alguien especial en su vida, solo tienen que mirarse en el espejo. Sí. No escuchar los mensajes negativos, sino esa voz interior que te anima a seguir adelante y ser un poco rebeldes. No hagáis caso a la gente que dicen que no podréis. Si alguien sí. te dice que es algo es imposible, contestarle que seréis las primeras personas en vale, lograrlo. Muchas gracias, Eduardo. Nada, ¿No? Ha sido sí. un placer inmenso de tenerte y nos vamos a ir con otra canción oye, ¿qué te parecen mis canciones? muy buenas, ¿eh? yo me quedaría con el día escuchando <risa> canciones <risa> bueno, pues nos vamos a ir con una canción que dice cuando me vaya, no nos vamos a poner sentimentales, no, simplemente hasta el próximo programa cuidado con los coches y los espero a todos un abrazo grande gracias Eduardo nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas En lo que te olvidas Y te despiertas un buen día lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino El que hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de carnet En lágrimas de ayer en todos los momentos que a tu lado yo esperé que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí que solo quede la amistad tantos sueños que recordar que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mí ese dulce olor la sal que cuando me vaya de aquí de mi tierra, de mi gente de mi tierra, la que me vio nacer la que me vio crecer la que me vio, crecer, que me vio ganar y me enseñó a perder the oh, same